Bueno, bueno, ¿cómo viste hoy el comienzo del Depor en el nuevo torneo? Bueno, nosotros tuvimos un tropezo al principio que no, si no completamos con los jugadores, no, no completamos con los jugadores, pero bueno, yo creo que dejamos todo, jugamos con un arquero entre de la cancha, eh, creo que estuvimos bien, pero ¿no? nunca nos rendimos, siempre seguimos tirando para adelante, y, y bueno, esto recién empieza, y es todo el Depor, así que vamos a seguir peleando hasta el último como un campeonato pasado no, no, no no vamos a rendir así nomás. ¿de nueve ahora? <coughs> de nueve por falta de 9 que con los muchachos nosotros lo aguantamos porque están entrenando para para el Isalmondial del Potrero que es Santiago y me tocó jugar de nueve bueno, hay que aguantarlo cuando vuelvan todo va a ser normal voy a voy a volver a rechazar las pelotas ¿pudieron eh, descontar? ¿Qué, ¿qué faltó por ahí para llegar al empate? y como te digo jugamos Tuvimos dos bajas y jugamos con un arquero dentro de la cancha. Y lo poco que llegamos lo resolvimos. No, Estuvimos en buena defensa, sacaron todo. Y bueno, el arquero es la última que la tapa. Cosa de suerte de o de él, no sé. Pero bueno, esto es así, es fútbol y vamos a seguir dando, vamos a pelear. Hay equipo nuevo, esto se pone más lindo. Y bueno, hay que seguir apoyando a la liga Cañuela, que es lo más lindo que hay. Gracias por el tiempo. Nada más tiempo. Gracias,